Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Siempre compartir la palabra de Dios es, es una responsabilidad gigantesca, pero es un privilegio. Y delante de personas como ustedes, de verdad, es, me siento gozoso y privilegiado. Y gracias César, gracias Linda. Um, Hemos pasado cosas, no platico las que pasamos cuando éramos solteros de chicos, por, pero <ríe> Pero estos tiempos han sido unos tiempos increíbles, unos tiempos de, de restauración Tiempos de crecimiento, tiempos de, en donde la mano de Dios eh, nos ha tomado y Y nos ha llevado a, a lugares preciosos y, y yo creo que en la vida de cada persona Siempre no importa lo que hayas pasado No importa en dónde te encuentres Siempre hay algo mejor sí. Y yo no sé si tú te quieres asomar hoy Conmigo a, hacia adelante, hacia el futuro Para que veas lo precioso que Dios tiene para tu vida Porque Dios tiene cosas grandes Cosas increíbles Y bueno, no sé si conozcan a mi esposa, Margarita Con todo respeto para todo lo que dicen lo mismo No saben, pero ella es la mujer más hermosa del mundo sí. Todo el mundo dice lo mismo, pero yo sí digo la verdad <ríe> Y Dios me bendijo con, con una mujer preciosa Tengo dos hijos, Guillermo, que está ahí atrás Sí, él está en la batería A veces ahí echándole ganas Y Karen También por allá anda, está con los niños y sí. De verdad Dios me ha bendecido Con una familia preciosa Y hemos pasado por situaciones Difíciles Muy difíciles pero La mano de Dios siempre ha estado ahí para Levantarnos y para ayudarnos Hemos pasado por tiempos de muerte En donde El mundo dijo que Que ya no iba a haber vida Que ya se había acabado Que ya no había esperanza Y que Los resultados y los análisis Decían, ¿sabes qué? Viene la muerte Y Y si hay vida ya no va a haber una persona normal que camine, que hable, que se mueva y, y hace un año exactamente, hace un año sí, ese era el diagnóstico que, que nos daban el mundo sí, todos los doctores en común acuerdo de todo Guadalajara, de todo México buscando respuestas ante una situación y Y esa era la situación de mi hijo. Y ahí está él caminando, hablando, moviéndose, porque Dios es real, porque Dios es poderoso. Sí, porque. Bueno, yo me acabo rápido los micrófonos. Dios es bueno, levanta tu mano por favor levanta tus manos y dile Señor unge lo que vamos a escuchar Señor unge la boca de Guillermo Señor y unge nuestros oídos Dios para que todos podamos recibir de tu palabra Señor esa palabra fresca y poderosa Señor que transforma nuestras vidas, Señor para yo abro mi corazón Señora a lo que tú me quieras decir Señor y Y quiero decirte Señor que estoy dispuesto, aunque me cueste trabajo Señor, yo estoy dispuesto Señor. Yo quiero de ti Señor, yo, yo sí quiero contigo Señor. Soy dispuesto Señor a que tu Espíritu Santo Señor me inunde Señor, me transforme Señor. Bendito eres Señor en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno. Ayer me, me, me comentó César que, que sí podía compartir y me dio pues mucho gusto y de verdad me siento privilegiado y, y luego yo le dije, oye pues quisiera hablar acerca del amor Y cuando estuve estudiando le puse un título a esta plática Y esta plática se, se llama Pelead por el amor y en el nombre del amor Pero la verdad, nada más, esa fue mi idea y ese fue el título. Porque después, nada tiene que ver con el amor. Aunque todo tiene que ver con el amor. <ríe> Porque Dios es amor, ¿verdad? si sí. Hay grandes amenazas. Tú puedes voltear para todos lados si sí, hay grandes amenazas. Pero la amenaza más grande que existe en este mundo, necesitamos darnos cuenta de cuál es. Sí, no son los ataques terroristas, ni es la lucha o la guerra contra el narcotráfico, tampoco es todos los desastres ecológicos que está habiendo ¿sabes cuál es la más grande amenaza que existe hoy en día? el ataque en contra de la familia el ataque en contra de la familia, piensa tantito piensa en tu familia eso tu familia es lo más valioso, lo más preciado Y es ahí en donde Dios Quiere empezar A levantar Es ahí en donde Dios quiere Que tu vida Tenga esa vida abundante Que Él nos ofrece Ahí en tu familia Si tú dices oye Pero yo no tengo familia No te preocupes Dios pone al solitario Al huérfano en familia Aquí Está tu familia. Sí. César y Linda son tus papás. Ya medio traqueteadón, ¿verdad? Que le duelen los huesos. <risa> no es cierto. Pero aquí está la familia. Y sabes qué? El diablo no se anda con jueguitos. Él, él quiere destruir lo verdadero. Lo que realmente vale. Y el ataque del diablo es hacia la familia, hacia las relaciones con tu esposa. ¿Sí? ¿Alguien ha tenido problemas últimamente con su esposa, su esposo? ¿Sí? ¿Alguien? ¿De verdad? A ver, levanten su mano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Alguien ha tenido problemas con sus hijos? ¿Sí? dices no, todavía no llegan a, a, a, a este, a la adolescencia, ¿no? ¿Cuál adolescencia? Ya desde chiquitos Parecen ado adolescentitos ¿Verdad que sí? Ya parece Oye, si soy tu papá ¿no? Y, ¿Y sabes qué? Es un ataque del enemigo Que quiere acabar Con lo que es real Con lo que vale la pena Sí Hay Yo quiero tocar cuatro puntos Que Que, que son los, los que hacen que, que no funcione nuestra familia o en aquellos puntos en los cuales el diablo está atacando. Y número uno, yo le quiero llamar lo que son los conflictos, problemas. Número dos, falta de compromiso. Número tres, prioridades equivocadas. Y número cuatro, malas actitudes. Si uno alrededor de algo así, pasan todas las situaciones difíciles y todos los broncas que tenemos a diario. Yo, yo hace rato que estábamos en la alabanza y la adoración, yo decía, qué bárbaro, qué lindo se ven todos, ¿no? Qué lindo nos vemos todos aquí adorando y aquí todos somos bien santitos, bien santos, ¿verdad? Y aquí es bien fácil comportarte de una manera tan linda y tan ser tan amable pero allá afuera allá afuera es la realidad del cristiano allá afuera es en donde nos caemos allá afuera en donde la regamos allá afuera está es donde en donde tenemos tantas situaciones que nos hacen a veces decir híjole yo no puedo híjole ya la regué otra vez y yo pensaba que iba bien y de repente ¡pa! Y, y yo quisiera que que pudiéramos en esta mañana o tarde no sé qué es tarde eh, todos poder ayudarnos a a tener una vida que que de verdad no solamente se dé cuenta de que existen ataques sino que podamos vencer porque la Biblia dice que Que Jesús nos ha hecho a nosotros más que qué Más que vencedores ¿Cómo? Más que vencedor. A ver repite Más que vencedor. ¿Pero para qué Dios nos hizo más que vencedores? ¿Para que viniéramos aquí levantáramos la mano Y aplaudiéramos y danzáramos? No, no, no, no Más que vencedores en las situaciones reales de la vida En las broncas económicas En las situaciones difíciles con tu pareja En las cosas de, difíciles de tus hijos Situaciones que a veces ni te imaginas De repente llega tu hijo ¿Cómo existe eso? ¿Sí? Y ante todas esas cosas Dios quiere que seamos Más que vencedores En la antigüedad En las ciudades Tú podías ver ahí Si te pones a, a leer en el antiguo testamento En las ciudades se levantaban Murallas Muros Y esos muros ¿Sabes para qué eran? Para proteger, para proteger del enemigo, para proteger a la ciudad de que no llegara el enemigo y acabar ahí con, con, con la gente que le robaran, les despojara y nosotros en ese tiempo necesitamos entender Que ese mismo enemigo Que iba y robaba y despojaba Y, y hacía sentir mal y, y, y intimidaba Y quería que la gente viviera en temor Todavía sigue obrando de la misma manera Tratando de atacar En un tiempo El muro o las murallas Que rodeaban Jerusalén Fueron tiradas Fueron derrumbadas Y anemías. Se le dio la tarea de parte de Dios De levantar esos muros, de reedificar las murallas Y, y ahí yo quiero que, que empecemos eh, lo que vamos a ver Y si me acompañas a Neemías 4 Neemías 4 Aquí está hablando de, aquí en mi Biblia tiene un, un título dice Precaución contra los enemigos, eso no es la palabra de Dios Pero están tratando de ayudarnos ¿no? a que nos demos cuenta de qué, de qué se trata Y en el en el verso 7 dice Pero aconteció que oyendo Zambalad y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod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 A arreglar tu vida A levantar tu vida ¿Sabes qué hace el enemigo? ¿A cuántos de ustedes? Cuando apenas conocieron al Señor De repente Todo era maravilloso ¿no? Tú conociste al Señor y era de ensueño ¿no? ¡Ay, ¡Qué rico! Y orabas y Dios te contestaba rápido Y, y, y casi Tú le pedías Señor esto y ¡pum! Sí, señor quiere una casa, poma, está la casa, ¿no? Señor quiere un coche, poma, está el coche. Y eso fue al principio, parecía magia. Pero pasó el tiempo, sí. Y empezaron a haber situaciones difíciles. Y tú dijiste, ¡híjole! Hacerse cristiano, sí, nada más me hice cristiano y me quedé sin chamba. Sí, mis familiares ya no me quieren. Sí, ya les digo algo ya, ya ni saludarlos puedo Porque piensan que les voy a hablar de Dios ¿De qué se ríen? Estoy hablando bien serio ¿Sí? ¿Y, y, <ríe> ¿A alguien le ha pasado? <ríe> ¿Sí? ¿Y luego por qué no les dicen bien? Cuando tú empiezas a acercarte al Señor A reparar tu vida El enemigo se enoja Se encoleriza Dice ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y, y trata de atacar tu vida Y eso estaba pasando En aquel tiempo Se empezaron a reparar los muros Se empezó a querer levantar Una protección Se empezó a querer hacer las cosas Como se deben de hacer De repente tú un día en tu vida Te encontraste con el Señor ¿Sí? Y dijiste yo sí quiero Dios yo estoy dispuesto a cambiar yo, yo quiero darte mi corazón Señor y le abriste y empezaste a ver cosas y el enemigo se enojó mira no importa cuántos enemigos no importa el tamaño del enemigo no importa que se enoje que se encolerice Dios nos ha dado la victoria en él somos más que vencedores Pero hay que saber qué hacer Hay que saber movernos Porque se oye bien bonito ¿verdad? Pero allá afuera ¡pá! Y, ¡pá! Y, ¡pá! y otra caída y, y, y intentas esto y parece que no funciona Y intentas esto otro y parece que no funciona Y Dios nos ha prometido cosas increíbles Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparados para ti y para mí. Es una realidad. No son cuentos, no son ay, pues vamos a, a, a motivarnos aquí, no vamos a tener unos cursos de motivación aquí y, y, y nos apalea toda la semana la vida y llegamos aquí. ¡Ay, qué rico! Qué bien, ah, sí, soy sí, yo. No, no, no, no, no, no. Dios es real. Y Dios quiere que tú y yo vivamos en victoria todos los días todos los días ¿Mm? en el verso 9 dice entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche voy a leer en el verso 7 dice pero aconteció que oyendo Zambalad y Tobías los árabes los amonitas y los de Asdós, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados se, encolarizaron, mu se encolariza encolarizaron mucho perdón, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche ¿Sí? tenemos que estar listos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 Dice acuérdate del Señor que es qué grande y temible y pelead por vuestros hermanos Vamos a, vamos a leer otra vez este versículo y, y ¿Me ayudan? ¿Me ayudan a predicar bien? Sí. Cuando yo diga el Señor grande y temible todos dicen wow ¿Sale? Ok ¿Sí? A ver cómo nos sale. Perdón, ¿eh? ¿Dónde se... Dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. ¿Cómo es el Señor? Grande y temible. Wow. Así es, grande y temible. Pero qué tal cuando vienen las broncas? ¿Qué tal cuando hay que pagar tanto y no tienes? ¿De qué te acuerdas? ¿Y a qué le dices? ¡Wow! ¿Eh? A la broncota, ¿no? Llega la tarjeta de crédito. ¡Wow! Sí. Y llega tu hijo o tu hija. Y, ¡Wow! ¿Cómo le voy a hacer? Y, y, y, no temas. Acuérdate del Señor grande y temible. Sí. así es nuestro Dios así es nuestro Dios en el verso 16 sí. vamos a leer todos el verso 16 y el verso 17 por favor en voz alta, todos juntos 1, 2, 3 oh cielos Okay, yo yo estoy plenamente convencido que no saben leer todos juntos. Ah, Claro. claro dice desde aquel día la mitad de los siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas y escudos y arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá dice los que edificaban en el muro los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra sí y con la otra sí tenían que la espada ah Levanta tu espada La palabra de Dios es La espada ¿Sí? Con una ¿Sí? Trabajaban en la obra Si ¿Sí me lo detienes para? Yo sé que sí se oye Pero para que se grabe Fíjate Yo creo que es lo que tenemos Que hacer hoy en día Con una Trabajar duro Y con la otra Estar listos Porque vienen los enemigos Tú tienes que estar Yo no sé en qué tú trabajas ¿sí? César decía ¿Sabes qué? El trabajo de, de aviación Es absorbente ¿sí? te, te quita todo el tiempo Si tú trabajas en, en en aviación. Sí. No me acuerdo qué palabra utilizó, pero ¿cómo? Es una droga. Yo quiero decirte que hoy en día si tú trabajas en un trabajo es una droga, ¿sí? Y te quita todo tu tiempo. Y no te deja nada de tiempo para las cosas que son importantes. Estamos hablando que el diablo quiere destruir cómo? ¿Qué? Arrasar tu familia. Decía César, el tiempo no se tiene. ¿Cuántos de ustedes tienen tiempo? El tiempo se toma para las cosas importantes. Así es, así te manejas. Tú tomas el tiempo para las cosas que tú piensas que son importantes. Tú dices, ay, esto y, esto y esto, y no tengo tiempo, pero si hay algo, te tomas el tiempo y el tiempo lo tenemos que tomar. Para trabajar, sí, pero para tener la espada desenvainada. Así estaban, trabajando. La gente en los muros. Y ahí estaban dándole. Qué difícil, no. Pero ahí estaban trabajando. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Se levantó el muro? ¿Y cómo le hicieron? Así no se puede, oye, sí se puede. ¿Sí se puede? ¿Cómo decimos los mexicanos? Sí se puede, sí se puede. ¿Sabes qué? ¿Y tú estás en tu oficina? ¿Estás en tu oficina ahí dándole? No, no sé, a lo mejor si sí trabajas con martillo. ¿no? ¿O, o, o estás ahí? en tu computadora y de repente llegan tus amigos, oye, hay un reventón, un reventón el que yo te voy a dar ahorita, sí. cochino diablo, ¿sí? sí. ¿Ah? Y llega la secretaria, o quién sabe quién, un aprobador con una minifaldita, ¿cómo lo utilizo? Oh, señor sirve estamos hablando de cosas reales que pasan a diario todos nosotros todos nosotros somos tentados todos para todos el diablo tiene tentación Y si tú dices no, yo no, yo, yo te paso algunas Créeme, todos, todos Y necesitamos estar listos ¿Por qué? Porque es tiempo de ser levantados ¿Cuánto amas la obra de Dios en tu vida? ¿Cuánto quieres de verdad? Ser un vencedor Tener lo que Dios tiene para ti Necesitas estar preparado Día a día Día a día sí. yo, yo quisiera Aterrizar un poquito Gracias También puedes utilizar ese No sé cuál sea más efectivo Si es uh, Le avientas este <ríe> Hace rato que Que llegamos Este, entramos ahí eh, Linda César y un servidor Y, y, y estábamos orando y, y oró César por mí Y decía Señor que pueda abrir sus alas Como las águilas Y que pueda volar Señor Con el viento de tu Espíritu Santo Y, y yo quisiera que Que aterrizáramos un poquito Todo esto que estoy comentando Hablando acerca de las águilas las águilas en Isaías 40 Isaías 40 en el verso 26 fíjate muy bien Dice aquí Levantad en alto vuestros ojos ¿Qué debemos hacer? Levantad en alto vuestros ojos Dice y mirad quién creó estas cosas Él saca y cuenta su ejército Y, toda, y a todas, perdón, llama por sus nombres Ninguna faltará Tal es la grandeza de su fuerza Y el poder de su dominio Así es nuestro Dios ¿Cómo? Dice, tal es la grandeza de su fuerza Y el poder de su dominio Alza tus ojos hacia arriba Mira, todo es tan real El otro día compartía acerca de de, de la mujer samaritana se acuerdan de esa historia la mujer samaritana ¿Sí? Jesús se encuentra con la mujer samaritana era una mujer los de Samaria no se llevaban con los judíos eh, sí, los judíos casi casi llamaban perros a los samaritanos y, y Jesús le ah, le pide de beber a la, a la mujer samaritana sí y, y, y la mujer le dice señor si, si los de Samaria y los judíos no nos llevamos sí Señor si, si yo no me llevo aquí Con el de enfrente Y Jesús le dijo no, no, no espérame Si tú supieras quién es el que te pide beber Tú le pedirías De beber a él agua Y él te daría agua La cual tú beberías Y no tendrías sed jamás Agua viva Y luego después de Estar platicando y de estar Comentando varias cosas ¿sí? Jesús le dice oye ve y llama a tu marido Y él le dice no yo no tengo marido y se si bien has dicho porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido mira yo quiero comentarte esto el pueblo de Dios se ha casado con cinco cosas y todavía está buscando una sexta por ahí ¿sabes con qué se ha casado el pueblo de Dios? con los cinco sentidos. ¿Sí? La vista, el oído, el olfato, el tacto. ¿Cuál es el otro? El gusto. Y andamos por lo que vemos y por lo que oímos y, y, y, y las situaciones que se dan y eso nos nos asusta y nos lleva y nos encierra y, y bueno pues es que así son las cosas y nos olvidamos que tenemos un grande y poderoso Dios que quiere que vivamos en otras cosas que levantemos nuestros ojos hacia arriba dice la palabra puesto los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe ahí, ahí es a donde debemos llegar qué importan todos los enemigos Alza tus ojos arriba. El Señor pelea por ti. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Sí. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. El cual creó los confines de la tierra. Dice no desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su, enten, y, y su entendimiento. perdón, No hay quien lo alcance. Ese es nuestro Dios. Por eso estamos tú aquí. Por eso estamos aquí. Perdón, tú y yo. Porque Dios es grande. Porque Él es increíble. Porque Él es precioso. Pero porque Él... El puede salvar nuestras vidas porque Él quiere llevar nuestras familias a ser familias excelentes preciosas, gozosas, llenas de luz, llenas de vida, llenas de felicidad sí. hay gente que hoy en día ya no quiere llegar ni a su casa no. llega y puro grito, pura queja puro, todo, todo un desorden y, y sabes que Dios quiere cambiar eso necesitamos empezar a creer Que las cosas cambian. Que las cosas van a cambiar. Que es tiempo. Voy a regresar. Ahí en 4. En el verso 20. Cuando la gente estaba. ¿sí? Con su martillo y su espada. Estaba trabajando. Ahí en lo que tenía que hacer. Pero preparado, listo para recibir de lo, lo de Dios. Dice en el lugar donde. Donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Dice nuestro Dios, ¿qué? Peleará por nosotros. Dios quiere pelear por ti, por mí. De hecho ya lo hizo y nos dio la victoria. Dios peleará, sí. Cuando hay necesidad, cuando hay situaciones. ¿sí? Escucha la trompeta y ven y reúnete aquí. Y tráete unos diez. ¿sí? ¿quieren que la próxima semana no, ya no entremos aquí? hay que traerle un problema a César y a Linda, ¿ya van? ¿sí? tráiganse unos dos cada quien ya no cabemos, ¿sale? ¿Cuántos, ¿cuántos se animan? ¿cuántos se comprometen? ¿Ah? ¿saben qué? es tiempo de que la gente deje de ver las cosas Que están sucediendo los problemas, tantas situaciones ecológicas, tanto matazón y que volteen sus ojos a Dios. Pero cómo lo van a voltear si nosotros estamos viendo lo mismo, estamos hablando lo mismo, estamos diciendo las mismas cosas. En el verso 27 dice. ¿Por qué dices, oh Jacob, y tú hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento, no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Dice, pero los que esperan En el Señor Los que esperan en el Señor Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas Como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no Se fatigarán ¡Qué tremendo Dios quiere que seamos como las águilas como las águilas, las águilas son unos animales increíbles, el águila real es, es un animal que abriendo sus alas casi casi mide dos metros cuarenta, es un animal que en picada alcanza los doscientos cuarenta kilómetros por hora Tremendo Dios quiere que seamos Como las águilas Como las águilas Dice Pero los que esperan en el Señor Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Sí. ¿Sabes qué? Con nuestro martillo y con nuestra espada Necesitamos empezar a ser Como las águilas Empezar a volar Yo te hablaba de cuatro puntos al principio sí, Los problemas Los conflictos ¿Sabes cómo hace el águila Para enfrentar Las tormentas? ¿Cuántos han pasado por alguna tormenta? ¿Cuántos están pasando por una tormenta? ¿Sabes cómo le hace el águila? Todas las demás sabes. Cuando viene una tormenta ¿Sabes qué hacen? van y se esconden ¿sí? y se esconden <risa> se esconden las águilas no cuando ven un problema cuando ven la tormenta venir se van al lugar más alto a la montaña más alta ¿sí? van a buscar a Dios ese es el lugar más alto Yo no sé, ¿cuál es tu palanca más gruesa que tú tengas? No, yo conozco a Felipe Calderón Yo conozco al Chavo del Ocho ¿no? Yo, yo no sé cuál sea tu palanca más fuerte ¿sí? Soy amigo de Luis Miguel yo, yo no sé quién. No, Yo, yo conozco a Obama ¿no? ¿Sabes cuál es la palanca más alta? ¿Cuál, ¿Sabes cuál es el lugar más alto? Nuestro Señor y el águila se va al lugar más alto cuando viene la tormenta y ¿sabes qué hace? dice, órale si viene ese problema hay que superarlo hay que enfrentarlo ¿sí? y el águila toma y viene la tormenta y empieza a sentir el airecito y empieza a sentir las primeras gotas y extiende un ala y extiende y cuando empieza a llegar la tormenta se va hacia ella ¿sí? y, y va a enfrentar el problema y, va a decir, y dice yo Tengo quien solucione mi problema Yo tengo quien pelee por mí El Señor pelea con mí Yo tengo mi martillo Tengo mi espada Dios pelea por mí y Va por la, ahí hacia la tormenta Y sabes qué pasa cuando llega la tormenta Empieza a levantar al águila La misma tormenta, el mismo aire Por la decisión del de de águila empieza a levantar el águila sobre la tormenta y el águila pasa por encima de la tormenta Dios quiere que seamos como las águilas y cuando tengamos situaciones problemas, corramos a lo alto corramos a Él y enfrentemos la situación en Dios y que pasemos Por arriba los problemas, las situaciones. Así se enfrentan los problemas. Así se arreglan las situaciones. La palabra del Señor dice. Si tu hermano tiene algo contra ti. Dice ve tú. ¿Y qué? Arregla. Habla. Dios quiere que vivamos en amor, en unidos, en familia. más el problema si lo enfrentas en Dios y, uf, ahorita a lo mejor volteas y ves puras broncas Híjole, falta esto falta esto otro, esta situación aquí esta situación acá y Dios dice atrévete a creer en mi palabra yo he vencido por ti yo he vencido por ti y para ti Las águilas tienen una característica muy peculiar. ¿Sí? Las águilas no son de alas ligeras. No andan con un montón de de águilas porque no son aguiluchos. Aguiluchos son otro ¿eh? No andan un montón con un montón de de águilas machos. Las águilas se casan Una sola vez ¿Cuántas? Una, es un animal Increíble Yo comentaba acerca de la falta De compromiso Y prioridades equivocadas Que hacen que Que la familia se encuentre En situaciones difíciles Hoy en día Porque andamos Por nuestra vista Por lo que oímos ¿sí? Ya sé Ya es común escuchar bueno, Pues Es que no funciona Es que no somos compatibles Es que si supieras El infierno que he vivido Tú no sabes Todas las cosas tremendas Que hemos pasado Mi familia Al borde de quedarnos Sin nada Sin nada Llegar a una ciudad desconocida y ni siquiera tener un tenedor para comer después de una semana antes tenerlo todo pero cuando tú tienes compromiso cuando tú sabes que las cosas en Dios funcionan no importa cuán imperfecto eres cuando tú sabes que Dios es real que Dios te levanta sí. no tengas miedo no tengas temor Dios está ahí para sostenerte para llevarte en alto ¿Sí? se pueden escuchar tantas cosas divorcio ¿Sí? en la iglesia hoy en día a nivel mundial sí. la gente se está divorciando los cristianos falta de compromiso en Dios ¿sí? es una sola una sola vez las águilas hembras cuando son solteras Ellas andan volando. ¿Sí? Ellas no andan ahí con el celular ahí buscando, hey, este chavo está bien guapo, y hablándole, este aguilucho tiene una nariz increíble, ¿no? Como de águila. Y, y no, no no anda hablando, y sabes qué? Ella anda volando ahí. Es un águila real. Es una hija de Dios. Anda pensando ¿sí? en cómo ganar gente para Cristo, en cómo amar, en cómo levantar, en cómo ayudar. ¿sí? Y de repente la ve una águila macho. Y dice, uy chiquita. Bueno, dice así, pero hace... hace <risa> <risa> pero fuerte, ¿no? <risa> ¿Cómo le hace? Y sabes qué? El águila macho va atrás del águila hembra. Eso es para los jóvenes. ¿Sí? ¿Cuántos jóvenes aquí solteros hay? <risa> Fíjate. Y va el águila macho. Detrás de, dice, es, no, tengo que conseguir su celular, tengo que conseguir su mail, tengo que, tengo que contactarla, ¿no? Y ahí va, y, y, y la águila lo ve. De reojo y dijo, este, a ver si vale la pena, a ver si es cristiano de verdad. ¿sí? Y el águila hembra va y toma un troncote, un troncote de, de verdad, no de madera, ¿eh? no, no de otra cosa, un troncote y va, lo toma y lo levanta. Casi apenas lo soporta y va y se va en alto, en alto, en alto, en alto ¿Y sabes qué hace? Suelta el tronco Está probando al águila macho a ver si es cierto Y el águila macho tiene que ir hecho la raya Y atrapar con sus garras ese tronco No es un tronquito, es un troncote Y va Y si lo atrapa El águila hembra dice mmm, Este vale la pena ¿Sí? Hoy en día dice, Está guapo ¿no? ¿Y qué? Bueno está guapo Se le tolera el que no trabaje, que no estudia ¿Verdad? Está guapo <risa> Una vez si lo atrapa Dice wow este conviene Pero si no lo atrapa dice no este no conviene No tiene problemas el águila, la hembra Si lo atrapa va por uno mayor Y si y vuelve a hacer el mismo procedimiento Y si lo atrapa va por otro más grande Hasta que ya lleva uno que dice No, no, este no y ¿Sabes qué? Está viendo que el matrimonio es para siempre Y es un compromiso ¿Sabes por qué hay tantas fallas hoy en día? ¿Por qué no nos basamos en que me gusta? ¿Sí? ¿Por qué no nos motivamos a los jóvenes? No se motivan. Oye, estudia, trabaja, empieza un negocio, empieza algo. Dice, no, pues tengo 17. ¿Y? Dios es el mismo. ¿Sí? Dios es el mismo que te puede dar los mismos talentos y las mismas habilidades para salir adelante sin importar tu edad. Si tienes 17 o tienes 80, si no, ya tengo 80, ya no puedo, claro que sí. En Dios no hay edad Dios te puede levantar En la edad que tú quieras Pero hay que Tener compromiso Hay que voltear Nuestros ojos arriba ¿sí? Hay que ser como las águilas Prepararnos Buscar gente Que está capacitada Gente que, que de verdad Le quiere entrar De verdad A, la, a los trancazos que, que tienen fuerza El águila Solo come comida viva. No comen nada que esté muerto. ¿sí? Viva. ¿sí? No, no, no, no, no va y dice, no, ese, ese, ese animal ya se lo echaron, ¿no? ¿Para qué, me, para qué invento el hilo negro? ¿no? Ya, la cosa es comer. Y va. Y, y, y se mete y No, no, no, no, no. Puro animal vivo. Si hay algo muerto no lo quiere Pero nosotros somos buenos para comer cosas muertas ¿no? Lo que vemos en la televisión es alimento ¿sí? El otro día compartía ¿Sí? ¿Sí o no? Lo que hablamos, lo que leemos, lo que vemos ahí en internet Necesitamos tener cosas vivas Ese es nuestro compromiso Ese debe de ser nuestro compromiso con nuestra familia. ¿Qué estás permitiendo? Que en tu casa coman. ¿Mm? Somos águilas, no buitres, ¿verdad? Somos águilas. El buitre no vuela ni a 10 metros. <risa> Picot. <risa> Mira, esto es lo más importante. Y si te puedes quedar con algo de esta plática, quédate con esto. Yo no voy a hablar de edades, pero sí voy a hablar de comportamientos y actitudes. El águila, ya cuando es grande, su pico le empieza a crecer de tal manera que se le empieza se le empieza a retorcer y ya no puede comer porque el pico se le se le mete acá por la barbilla y ya no puede abrir la boca sus garras empiezan a crecer tanto que, que, que ya no puede cazar ¿Sí? ve al animal vivo y él trapo, trata de atraparlo y ya, ya no ya no tiene succión sus plumas crecen tanto y se hacen tan pesadas que ya no tiene la misma velocidad ya no vuela tan alto y hoy en día muchos cristianos que tienen años de conocer al Señor o que tienen meses o días de conocer al Señor pareciera que andáramos así ¿sabes qué pasa? cuando el águila tiene esta situación el águila se va a rejuvenecer ¿Sabes en dónde se rejuvenece el águila? El águila va y busca una roca, una roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Busca una roca en alto. Y va el águila a ese lugar tan alto, a esa roca. ¿Y sabes qué empieza a hacer? Primero empieza a golpear su pico. y empieza a decir, "Señor, qué pico tengo. Necesito cambiar mi manera de hablar, Dios. Sí. Qué boquita, qué pico, Señor, enséñame. Aquí en la roca, Señor, yo quiero ser restaurado, cambiado. Señor, tu palabra dice que toda palabra sea sazonada con sal. Que no se hable sino lo que sea para la necesaria edificación, Señor. Que cuando yo hable, Señor, brote tu amor." Que cuando yo hable Señor que, que Carlos sea bendecido Que yo le diga Puras cosas buenas ¿sí? A todos Señor que cuando yo hable con mi marido Le diga Ay qué guapo estás No, ya te viste Esa panza <risa> ya, ya, ya levántate de ahí flojo Sí, No me estás ahí echado En la televisión <ríe> En algunos países Pasan estas cosas Aquí en México no Pero fíjate muy bien Palabras de bendición A tu esposa Palabras de bendición A tus hijos Ay necesitamos ir a la roca Y darnos en el pico ¿Sí o no ¿Sí? Ser renovado Poder de vida y de muerte Hay en nuestra boca Cada vez que nos airamos Y nos enojamos y soltamos La lengua, estamos hablando muerte Necesitamos ser renovados Hablar vida Hablar vida ¿Sí? Nuestras garras Oh Señor necesitamos Tener la agilidad Empiezan a rascar ¿sí? A rascar Ahí en la roca hasta que se le caen las garras ¿sí? empiezan a pegarle ahí en la roca al pico hasta que le sale uno nuevo no es el mismo se quedan sin pico son transformados ya no es el mismo las plumas se las empiezan a arrancar todas las plumas se quedan sin plumas sin pico sin garras creo que es tiempo de que tú y yo le digamos al Señor Señor ya no yo sino tú en mí Señor ya no yo Señor yo tengo un picote ya Señor mis alas estas plumas ya no las aguanto Señor quiero renovarme Quedan sin pico, sin alas, sin garras, listos para que les salga algo nuevo. Después de eso, ¿sabes qué hacen? Buscan un lugar en donde haya agua y van y se meten ahí al agua. Y están en el agua y el agua les está llegando y les está limpiando y les está trayendo una dinámica ahí en su cuerpo y les está purificando y sabes qué es el agua la palabra de Dios es el agua que nos purifica, es el Espíritu Santo de Dios el agua, es Jesucristo es agua viva, el verbo de Dios, la palabra de Dios tú y yo necesitamos meternos ahí en el agua necesitas tener una regadera ahí de día y de noche en tu vida Que es la palabra de Dios ahí estar? Porque no fue suficiente Con que se arrancaran el pico Y las garras y las plumas Necesitaban el agua ¿sí? El agua que, que hiciera que, que las cosas se activaran Que empezaran a ver A Dios Y no las circunstancias Que empezaran a, a tener fe Y no andar por vista La palabra de Dios ¿cuántos quieren tener más fe? ¿Sí? ¿saben cómo se tiene más fe? por oír la palabra ¿Sí? la palabra de Dios ¿Sí? necesitamos bañarnos todos los días en la palabra de Dios y una vez que el águila estuvo tres días de continuo día y noche en el agua ¿sabes qué? empezaron a brotar Ese pico, esas plumas, esas garras empezaron a salir nuevas. ¿sí? Y dice: Ay, ahora empiezo a mover mis, esto está tremendo. sí, esto está tremendo, ¡Oye, esto que dice la palabra de Dios está increíble. Esto que somos más que vencedores, poderosos, wow, Dios tiene cosas increíbles en su palabra. Esto yo lo quiero para mí. Y el, el águila dice: mm, Ya conozco la palabra de Dios, ahora sí que venga lo que venga lo voy a enfrentar no todavía se espera algo más ¿sabes qué? el águila necesita esperar después de que llegó la palabra de Dios después de que se saturó de la palabra de Dios un aceite un aceitito que empieza a llegar ahí en sus alas ¿Sí? empieza a salir en todo su cuerpo ese aceite es la unción del Espíritu Santo es la unción del Espíritu Santo ¿por qué? porque si no tuviera ese aceite el águila cuando enfrenta los problemas ¿sí? y llegara el agua ¿sí? la mojarían tanto la, el, el agua, sus plumas que miran de picada Pero como tiene esa aceita, esa unción, se repele el agua. Cuando tú y yo tenemos la unción del Espíritu Santo, cuando tú y yo anhelamos, sí, estar saturados del Espíritu Santo, no pude hacer un ejemplo porque se me olvidó una botellita de aceite. Alguien traerá una botellita de aceite del cualquiera que sea, ¿no? Pero bueno. Cuando tú estás ungido, cuando viene, estás lleno del aceite, de la unción de Dios. No importa qué tan grande sea el problema. No importa qué tan fuerte trata de agarrarte. Tú te puedes zafar. Porque Cristo está con nosotros. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos santas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es preciosa, es transformadora, Señor Padre, tu palabra que es más cortante que toda espada de doble filo, Señor Padre, y en esta hora yo te pido, Señor, que, que por favor, Señor, que por favor, Señor Esta palabra que hemos hablado, Señor, caiga en buena tierra, Señor Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor Para que nuestro corazón esté abierto A Ti, Señor Para que podamos correr a lo alto, Señor Correr a lo alto, Dios Y, y mirar las cosas desde Tu perspectiva, Señor Para que Podamos ver las cosas a través de los ojos de Cristo, Señor Para no importa qué situaciones, qué problemas, Señor Tú estás ahí Señor Y yo quiero levantar Mi martillo Y mi espada Levanta tus manos Hacia no A mí me gustaría Que con tu mano izquierda Tomaras ahorita ahí Tu herramienta de trabajo No sé a qué te dedicas, Pero toma ahí tu herramienta de trabajo Seas hombre, seas mujer, seas joven sí a lo mejor tu trabajo es la escuela necesitas ser responsable toma ahí y con tu mano derecha toma la espada toma la espada tómala firme Sé sí. real con el Señor olvídate de mí, olvídate que estamos aquí dile Señor mi familia Señor mis hijos Señor mi casa Señor para todo Señor en ti Señor Quiero levantarlo Quiero Señor bendecirlo Quiero vivir en ti Señor Quiero ser renovado Señor Quiero correr como las águilas Señor Volar Señor En el nombre de Jesús Señor En el nombre precioso de Cristo Señor Para ya no yo Ya no yo Señor Pelea tú mi batalla Señor Quiero levantarme Señor Levantarme Shandra quierba shandar dile al Señor. El Señor está aquí. Él nos ama tanto. Yo creo que cuando Él nos habla. Él espera una respuesta de nosotros ¿no? es, es como una plática normal Tú le hablas a alguien Y tú esperas que sea alguien te responda ¿Verdad que sí? Así es con el Señor A cada uno de nosotros Dios nos habló de una manera diferente Créeme que yo estoy aquí Dios me está hablando Y lo que tú le tengas que responder al Señor Por favor de corazón Cierra tus ojos, levanta tus manos Y respóndele, dile sí, Señor esto. Sí, señor, voy a cambiar. Sí, señor, voy a ir a la roca ahí. Señor, sí, señor, voy a voltear mis ojos. Sí, señor, me voy a esforzar. Sí, señor, voy a tomar esa espada, ese martillo. Lo que Dios te haya dicho, lo que Dios te ha hablado, por favor, contéstale. Contéstale. Gracias por haber escuchado este mensaje de AIDI, Identidad y Destino, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Por favor,